El programa de la Federación Gráfica Molerense Con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural Rock, funk, soul, blues, actualidad musical Recitales, escenas, tendencias y mucho más La Puerta, jueves 22 horas Tu programa de música lo que conoces siempre puede hacerse de una forma alternativa hace muchísimos años que hemos decidido esta forma de, de vida de, de conductas y pensamos siempre en la fábrica creciendo con inclusión Anímate a fabricarla estamos dando distintas este, disputas frente a un gobierno como, como el de Macri que este año ha avanzado violentamente contra los espacios culturales fabricando alternativas es el viaje por la economía social y solidaria Casi dos años de ida y vuelta de, de, de, en menos, de en menos de un año recibimos cuatro intentos de desajo pasaron muchísimas cosas muchísimas cosas con jueves de 15 a 16 horas por radiográfica fm 89.3 interlocuciones conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia conducción Aridrián soledo calve y quienes habla Mario Sabras los jueves de 14 a 15 por Radio Graja. pero, escúchalo mira cómo te deja el gueto de Barcelona es esto pero escúchalo escucha, un poco escuchalo. vamos a ser los campeones del mundo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 Vamos ir sin prisa porque es mucho el material, vamos a recordar antes, hoy se cumple el aniversario del arribo de Diego Armando Maradona al Bosque de la Plata, aquí Lautaro ha publicado las imágenes, nuestras imágenes, la mía, la de Santiago, la del en esa jornada tan formidable, tan emocionante, y todos juntos apelotonados en la cancha, nada de cuidado social. Nando Bonato, el enfrentamiento público de Berni con las organizaciones sociales le hizo un flaco favor al gobierno y rompe también lazos que no podían romperse. Y señala, apunta y lo sostiene con un video, la movida destituyente tiene que ser frenada ganando la calle. Levantamos la cortina y vamos al conjunto de los mensajes. Nando Eh, buenas tardes, Gabriel. Los del country donde vive Lázaro Báez tienen doble moral porque no hace mucho detuvieron a uno por Proxeneta en el TC y también hubo otro caso más y no vi ninguna protesta contra esos involucrados. Nos dice Jorge. Matías Tea, hoy escuchando en vivo todo el programa, mucho trabajo y ganas de informarme junto a ustedes. Un cálido saludo a todo radiográfica. Jorge, aquí Gabriel está cantando que hay un golpe en marcha organizado por los grandes grupos económicos y por los maristas, macristas, ¿no es cierto? El gobierno algo tiene que hacer o se lo van a llevar puesto. Hola Gabriel, dice Lucas, leí tu nota reciente publicada en la página. ¿Podés desarrollar un poco más el noveno párrafo? Ahora vamos con eso. Levantemos la cortina para poder ubicar el resto. Sánchez, es que no les alcanza, si sumarán otras fuerzas. Cecilia Rigetti, excelente, lo mismo Rodolfo Luna, Jorgelina Fernández, gracias. Enrique Martín, también los policías ven cómo se le asignan 18 mil millones a la ministra Alcorta. Aunque las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con todo esto, el final es incierto o no tanto, dado que el prócer aquí no es Perón, sino Alfonsín. Hugo Fernández y brillante pariente, la minoría sobre replicada por la tapa militante, del sándwich le quema la cabeza al jamón del medio. May Binti Bishnev, gracias Gabriel, claro y contundente, Julián Frattini gracias Gabriel, siempre tan claro, Fabián Amílcar Cabanella, siempre lúcidos tus análisis compañeros y en este contexto hay que dejar bien clarito que la responsabilidad de llevar el salario de un oficial de la bonaerense de... Mil dólares en 2015 a 350 en la actualidad es de Macri, Vidal y la runfla del PRO. Patricia Ingénito dice que no se llama más de Rebori. Lo mismo dice Cristina González Gersi, supongo. Supongo que cada uno puede llamarse como quiere. PG Casla, aquellos seducidos y supuestamente representados por el estilo Berni, bien pudieran constituir la agrupación Tincho Zavala. Total, si en su momento crecieron mil flores, Algún yuyo no detendrá la primavera. Preludia, Irene Naceli. Elegirán negociar. Lucio Pedro Averastain Ponte. Las bolas de Bernie nos cuestan caro. Viva Eve María Beatriz Costella. ¿Qué combo? Esto huele mal. Ninguna protesta por salarios, y menos de la policía, que no está sindicalizada, se hace de madrugada. Es un pretexto con otro fin, que no dejen solo Axel... Ellos tienen claro que estamos respetando una pandemia. Si no, la calle fue, es y será nuestra siempre. Un poquito más de cortina, por favor. Marco César nos dice que leyó la nota, está escuchando y que está muy buena. Carlos Zaira imputa gravemente a Hernán Jaureguibert que habló mal del centro lucense. ¿eh? Es el actual centro Galicia al cual él ha participado, él ha integrado durante mucho tiempo y que se siente muy ofendido. Eh, lo de la policía, dice Fernando Vigo, es una amenaza a las autoridades provinciales y por elevación a las nacionales. Javier Patricio Rey, Eh, la oposición va mostrando su estrategia, generar el odio en el nombre de la República. Han de han decidido usar la bandera argentina para cada movilización y en la sombra fogonean estos pedidos reclamos. Tincho Bravo, Alberto Cagón, Axel Porteño Cagón, se te paran de mano los chetos. Bien, sigue llegando eh, mensaje tremendo. Alberto Ortiz, aquí nos dice gracias por la nota, ya se difundió buena nota con final abierto, buen remate Correa y la salida de Maduro están para rendirse en silencio absoluto los gobernantes de Argentina, todo indica bueno, es un interrogante que por lo menos deberíamos poner en digamos entre las posibilidades realmente existentes ¿no? aquí Fernando Vigo añade coincido que la oposición y los ricos están desesperados porque más allá de las actuales encuestas los analistas económicos creen que Argentina crecerá más del 5% en 2021. Exactamente, y ahí hay un problema serio que no pueden resolver aquellos que están buscando ¿eh? algún tipo de variante que lime el poder institucional. Diego Martín Ruiz Díaz, Grisel Rubino, Alito de E.P., Marcos Gustavo Vieites, Tincho Bravo, Javier Vitale, Diego Martín Ruiz Díaz, Grisel Rubino, gente que saluda y mucho, ¿eh? Bueno, a ver, Bea Bea, Mariano Schnack, Nora, Adrián Adonso Álvarez, Hugo Alberto Boyero, Mario Cofone, Línea Nacional Popular, un abrazo, Camilo Portorrojas, Walter Manuel Fresco, Julián Fratini Occhi eh, señala que eh, hay que prestar atención a lo que estamos diciendo y sugiere a sus amigos que si bien es cierto que las cosas que se dan en coincidencia con tiempos cada vez más cruciales y podría llegar a leerse como golpe blando o movida desestabilizadora, hay algo muy cierto que no me permite ignorar. Si cada vez que hay una huelga por falta de diálogo para obtener derechos laborales, siempre apoyo a los trabajadores y cuando critico al gobierno de Alberto porque el congelamiento de salarios o sueldos a la baja nos está destruyendo, ¿por qué voy a negar que los policías, que también son trabajadores, no tienen derecho a tener un sueldo digno, al igual que también deberíamos tenerlo nosotros? Eh, gracias Carlos Aira, León Repetur, Néstor Miguel Gorojobski, eh, que viene con desde hace rato opinando y habla del orden de las fuerzas. Carmen Carranza, Andrea Giordano, eh, Néstor lo escribió esta mañana, temprano, estaba muy preocupado, recomienda el análisis. Bueno, gracias Raquel Pina, Horacio eh, Alfredo Vitale, Jorge Lina Fernández, Florencia Tropeano, Alicia Oldani, César Omar Rodríguez, Analia Front. Sebastián Iglesias, Charlie Ballesteros, Omar Zanarini, que está con nosotros trabajando, Lucas Molinari, que hace la reproducción de los materiales, bueno, gracias a todos. ¿eh? Lo que están diciendo, Eduardo Sánchez, todos con Axel, Paloma Quijano, todos con Axel. Hay una gran variedad, una gran diversidad de posiciones sobre esto. Levantamos por un instante la cortina. ¿no? bueno